Estamos en el v e n t a para Radio La Barriga. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno,、eh, con la presentación del Festival Cervantino, o a ¿sí、z u l se construyen esto, digamos, no? Sí, la verdad que estamos con renovadas expectativas, poniendo en marcha un nuevo festival que va a comenzar a, en el mes de noviembre. Está previsto del 4 al 14 de noviembre. 10 días plenos de arte, de, de cultura. En la diversidad y en este año tan especial que es el Bicentenario de la Patria, con una programación que expresa justamente esa diversidad cultural, en la diversidad cultural en este caso contemporánea, y una combinación muy interesante de calidad artística y de movilización comunitaria. Espectáculos que llegan de otros lugares, espectáculos de nuestros creadores, de nuestros artistas. Y buscando justamente que la calidad artística vaya de la mano de la movilización comunitaria, que esto pueda llegar a todos los rincones de nuestra ciudad y que todos nuestros artistas, que felizmente tenemos muchos y muy talentosos, puedan e x p r e s a r s e Así que con esos criterios se está trabajando en la organización de, de este nuevo festival. Y ya cada vez consolidándose más en el, en el tiempo en esta cuarta edición, sin duda también, ¿no? Sí, yo creo que se da un aprendizaje. En la organización, e n aprendizaje social y, y realmente vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos, nos vamos poniendo a la altura de las circunstancias porque los requerimientos, las exigencias son cada vez mayores, cada vez llega gente de distintos lugares, de distintas ciudades,、eh, turismo internacional, así que bueno, tratamos de, de crecer para, para poder cubrir las expectativas. Lo dejamos seguir así arranca la presentación. Bueno, gracias a usted por estar presente. Por favor. El intendente Omar、eh, Duclos.、Salud.